Sí, Pablo. Bien, ahí ahí, ahí sale bien. Eh, bien. A, bueno, a ver, contanos eh, en qué están trabajando. Bueno, no, un poco, digamos, a raíz de, de la demanda, digamos, de tanto Tuay como Santa Rosa, este, el gobierno provincial eh, firma un contrato este a través del Consejo Federal de Inversiones, el CFI, con una consultora para hacer el proyecto, digamos, de vinculación Tuay-Santa Rosa. Bien, eh, ¿qué alternativas hay? digo ¿qué, ¿Qué es lo primero que se está analizando? En principio se estaría evaluando, digamos, el, eh, o se está encomendando, digamos, el proyecto ejecutivo de la alternativa eh, Brown, en la localidad de Tuay, eje histórico, digamos, que vincula ambas localidades, y Bertón, aquí en Santa Rosa. Ah. Eh, las alternativas luego, una vez este, ubicados en Bertón y, y Felice, podríamos decir, Eh, se estudia una alternativa por el este de la laguna, por el oeste de la laguna o por eh, la propia Felice con la Juana Zurdui hasta en Palmar o el fin de nuestro proyecto sería la Avenida San Martín Oeste. Ah, de esta bien. forma básicamente lo que lo que se tiene <coughs> es que estratégicamente la provincia este el año pasado eh, licitó la Avenida Steven y la Avenida Felice. Sí. Eh, como como es de conocimiento bueno están ejecutándose estas obras en el marco digamos de, de dos obras este urbanas que vialidad provincial a través del gobierno este lleva adelante en Santa Rosa eh, básicamente en la Avenida Felice digamos desde la Uruguay hasta la Avenida Perón y en la Avenida Steven entre la Avenida San Martín Oeste y eh este Picomayo claro. básicamente ¿no? Entonces de esta manera es unir eh, TOAI con, entre otros, el hospital de alta complejidad, ¿no?, Reina Favaloro. Bien. ¿En qué etapa está el estudio eh, este de vinculación Santa Rosa a TOAI? El contrato mm. próximo a iniciarse de este jueves ya tenemos reuniones con, los, con ambos municipios y con la consultora. Eh, bueno, este, son seis meses de plazo para la ejecución de este proyecto, lo que es el resultado final es un proyecto ejecutivo este, para poder este programar y, y, y financiar algunas etapas de obra posteriores, por supuesto, ¿no? O sea, lo que se están comentando es un proyecto ejecutivo eh, alternativo a, a la perón. Claro, el, lo primero que hay que tener es el proyecto después con el proyecto buscar el financiamiento. Claro, porque así. exactamente uh -huh. y al mismo tiempo entonces no solo que damos este condiciones al, al usuario vial, vamos a decir así, frente medio de transporte y, y este automotores, este camiones y, y vehículos este colectivos, vamos a decir transporte público, uh -huh. sino eh, toda la cuestión hidráulica, ¿no? que tiene este claramente también este, gran importancia en, en la zona, digamos, el desagüe pluvial de toda esa de toda esa avenida. Claro. ¿El Consejo Federal de Inversiones está interesado en financiar esto o tendría interés en financiar? Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. es, son ellos quienes firmaron el contrato con, con la consultora este, para que la contraparte que viene a ser la provincia reciba, digamos, esta este proyecto ejecutivo para luego ejecutar las obras claro. el eh, rodrigo y hay una estimación más o menos del valor de la obra o, o, o es muy temprano todavía como para y bueno con el proyecto ejecutivo eh, seguramente se tendrá ese valor claro. si es el, el resultado final de este trabajo eh, eh, es justamente el cómputo y el presupuesto digamos de la futura obra claro porque es una obra multimillonaria cuántos kilómetros son de, desde Sí. son 11 kilómetros, depende, uh -huh. digamos, de dónde lo, lo, lo veamos, pero uh -huh. en definitiva eh, este, depende estas estas es alternativas que estamos este, se están pro, programando, pero digamos, este sí, el, el, es una inversión importante, más allá por este por esto que estamos hablando, más allá de resolver la cuestión vial, uh -huh. este eh, tiene otro otra encomienda, digamos, el proyecto que es justamente la cuestión de los desagües, pluviales en, en toda la zona, con lo cual estudio la cuenca y y bueno, en es una parte importante de la cuestión, ¿no? Eh, Rodrigo, ¿esta es la única alternativa que hay o, o, o por el otro lado, digo, del otro lado de la Perón, se puede llegar a hacer algo o, o no? ¿Están apuntando a esto? Bueno, en, en principio el proyecto que, que, que estamos conversando tiene que ver con esto. Eh, claro que siempre se está, digamos, en estudio ah. este, alternativa a esta a este otro. ¿no? Este será uno, luego ah. podrán venir otros claro bien eh, recién mencionabas eh, que bueno están ejecutando la obra de la felice y la de la laste eh, cómo vienen eh, esas dos eh, obras muy bien muy bien muy bien estamos dentro de la curva de inversión propuesta este uh -huh. tiene un avance del 10% ciento entre un 10 y 15% eh, se han este, arrancado ya con las tareas de pavimentación propiamente dicha en ambas en ambas este, en ambas obras así que viene bien viene muy bien y bueno justamente va a ser parte de, de, de esto que estamos conversando ¿no? de, un, de un proyecto más ambicioso que tiene que que ver con, con la conexión de Santa Rosa Norte con tuay este de manera digamos programada como así ha sido digamos un poco lo que nos nos convoca el gobernador permanentemente más allá de dar una solución puntual a una demanda como los, estas dos obras no felicees mirarlo en un marco un poco más estratégico a largo plazo y, y entonces ahí aparece esta nueva propuesta de, de trabajo y proyecto que, que nos va a dar ese Hor horizonte a, a largo plazo con este tipo de obra bien Rodrigo, y te consulto de la avenida perón eh, ¿qué, qué análisis han hecho digo de está colapsada por momentos eh, en alguna oportunidad se mencionó de poner semáforos eh, han hecho algún estudio ustedes eh, en el último tiempo de, de cómo está funcionando Nosotros, desde la provincia lo que básicamente uh -huh. Lo venimos siguiendo es lo que es el tránsito elránsito sí. un tránsito claramente marcado por por las horas digamos donde tanto este horarios escolares y comerciales vinculan a ambas localidades este estamos en 14.000 vehículos por día es un número sí. importante que claramente exige digamos a la, a la avenida Perón con lo cual una alternativa bueno justamente sirve de la de derivar un poco ese tránsito que no se concentre en una sola avenida, una sola arteria, sino que pueda ser compartido por otras. Entonces, bueno, dependiendo de dónde donde quiera bajar o donde quiera ir, podrá tomar una u otra alternativa, ¿eh? un poco descongestionar y, y no tener una sola alternativa, este, o una principal alternativa principal como es hoy la Perón, entre, esta, entre santa Rosa y todo, verdad claro bien eh, rodrigo y la última entonces dijiste 6 meses eh, eh, es el proyecto este meses el plazo paracla o sea que estamos hablando que a fin de año o principios del año que viene estaría el, el proyecto contaríamos con esa información para luego definir qué tipo de obras con decoando bueno claro. un poco ya después quedará este, eso por delante bien bien rodrigo no sé si quedó algo que nos quieras contar no, si no, no, no, por gracias bueno, bueno muy bien què tindrà aquest